de televisión y de teatro, han llevado a las pantallas y han llevado a los escenarios la vida de José como la vida de un personaje uh, popular, de un personaje principal, y se centra toda la historia sobre la persona de José. Pero en verdad, el personaje principal de la Biblia no es José, tampoco es Judá. El personaje principal de la Biblia es Dios, Y a nosotros nos interesa oír de Dios, saber de Dios y desde luego debe interesarnos esta mañana conocer más y conocer mejor a Dios. Así que bajo esa óptica vamos a considerar este capítulo 44 y vamos a, a tratar de recrear en nuestra mente, más allá de nuestra imaginación, vamos a tratar de recrear en nuestra mente el cuadro de la redención, el cuadro de la salvación que Dios pintó. desde el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos tener la versión real en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Hay ciertas verdades en la Biblia que no deberíamos olvidar, que son sencillas porque obedecen a, a, la, a la naturaleza también. Por ejemplo, el... Apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas y versículo 7, nos da una declaración sencilla, pero contundente, cuando nos dice, no os engañéis. ¿Se acuerda del texto? Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ciencia popular ha levantado a uh, tal vez las verdades de este versículo para decirle mira a uh, decirnos en alguna manera tú siembras vientos y vas a cosechar tempestades, y con eso nos dice solamente a uh, la idea de uh, vas a cosechar de la misma esencia, de la misma naturaleza, en una mayor proporción de lo que siembras. Sembramos una semilla y levantamos a uh, toda una mazorca. con una cantidad importante de granos. En el caso del maíz, no podemos cosechar otra cosa. Lo que sembramos, también cosechamos. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, habían llegado hasta las fronteras, las riberas del río Jordán, que era a la línea límite del desierto a la tierra de Canaán. Entonces, dos de las tribus. nos sentimos muy bien aquí en la tierra, nuestras uh, familias son ganaderas y quisiéramos quedarnos de este lado del Jordán, no queremos cruzar el Jordán. Y Moisés les concedió que se quedaran de ese lado, pero les hizo una advertencia, les dijo, yo espero que ustedes van a cumplir su promesa. La promesa que ellos habían hecho es, vamos a cruzar el Jordán solamente para acompañar a nuestros hermanos, a sus familias, Y para unirnos con ellos en la defensa de la posesión de la tierra. Y con una vez que ellos hayan tomado la posesión de la tierra del otro lado del Jordán, nosotros nos vamos a regresar y vamos a tomar a la tierra de este lado. Moisés les dijo, está bien, recuerden una cosa. Si ustedes no cumplen lo que prometieron, vuestro pecado los alcanzará. Y esta mañana quisiera a la luz de este pasaje que tengamos esa, esa frase en nuestra mente mientras escuchamos el mensaje. Si no obedeces, si no reconoces que la palabra de Dios es fiel y demanda nuestra obediencia el Dios de la palabra y no confiesas Tu pecado, el pecado te va a alcanzar. El pecado te va a alcanzar. Quisiera comenzar entonces el mensaje en esta en esta mañana eh, señalando como primer punto del sermón la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar. Y hermanos, es que estamos hablando de José y de sus hermanos. Y los hermanos uh, de José han desarrollado su vida más o menos normal, pero para ubicarnos en el contexto histórico, debemos recordar que la tierra está pasando, la tierra de Canaán está pasando por una extendida hambruna. Uh, la, la, la familia de Jacob está muy preocupada porque el hambre uh, está alcanzándolos debido a la gran sequía. Una prolongada sequía se estaba, se estaba produciendo sobre la tierra de Canaán y no había siembra y no había ciega. No había siembra y no había cosecha. Y no había posibilidad de sembrar y no había posibilidad de cosechar, por consecuencia, porque uh, la sequía se había extendido. El ganado estaba muriendo, uh, las plantas no estaban produciendo, la tierra no estaba dando nada y, el, y el, uh, las familias estaban pereciendo, igualmente que los ganados. Jacob está muy preocupado por eso, Y manda a sus hijos a buscar grano en Egipto. Los hijos vienen a buscar grano en Egipto y ahí encuentran uh, que Egipto está próspero. Hay un hombre en Egipto que ha llegado a, a ser gobernante, que tiene una fama extendida. Todos los pueblos de la tierra vienen allí para buscar grano. Aquel hombre uh, se llama José y en el, en el hebreo, José desde luego, Pero también tiene su nombre en el egipcio y este hombre es poderoso sobre la tierra. Los hermanos de, de José, los hijos de Jacob, vienen y llevan grano una vez y quieren volver otra vez. José reconoce a sus hermanos y comienza allí una trama que luego después va a convertirse en un drama que va a manifestar el drama de la humanidad. Ellos, los hermanos de José, según recordamos, habían comenzado a, a, a tener celos de José y habían comenzado a tener envidia de José porque José, siendo el menor entre ellos, era el hijo amado de Jacob. Y, y porque Jacob amaba a José, los hermanos de José, uh, hacen... comienzan a, a, a tramar, comienzan a, a conspirar en contra de José. Dice la palabra de Dios que cuando José viene para buscarlos, lo ven a la distancia y ellos conspiraron en contra de José y dispusieron matar a José. ¿Usted recuerda por qué? No estoy todo, solamente tratando de, de ubicarnos en el contexto. La razón es que José tenía la virtud de parte de Dios de revelar sueños y de uh, descifrar el futuro. Y él había dicho que un día sus hermanos se postrarían a sus pies, a los pies de José. Y no solamente sus hermanos, sino también sus padres. Ahora, esto era una revelación de Dios a José para que José a su vez la compartiera con sus hermanos para que nosotros desprendiéramos de, esas, de esa verdad aplicaciones prácticas para nuestra vida personal. Pero los hermanos de José conspiraron diciendo, nosotros no vamos a permitir que este menor sea mayor sobre nosotros. Y hay una cosa que podemos hacer para estorbar ese programa. Y lo que vamos a hacer es, vamos a matar a José y a ver qué va a pasar con sus sueños. Lo que ellos no saben, hermano, es que uh, detrás de José hay un plan desplegado de parte de Dios. Hay un programa de parte de Dios que Dios quiere desarrollar para la vida de José, de sus hermanos, de Jacob y la vida nuestra. Porque en la promesa de Dios a Abraham, por Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, todas las familias de la tierra, seríamos bendecidas. Entonces ellos deciden matar a, a José y por la intervención de Rubén y luego después por la intervención de Judá no matan a Rubén, lo arrojan a una cisterna y en la providencia de Dios, Dios preserva la vida de José y después disponen por instrucciones de Judá vender a José a una caravana de mercaderes que va rumbo a Egipto y José viene a terminar en Egipto y estoy tratando de hacer un resumen rápido. de la historia de José. José llega a Egipto y por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, Dios asciende a José a una posición de privilegio en Egipto y lo lleva de la prisión, como veíamos en alguna semana pasada, lo lleva de la prisión al principal, a llegar a ser el príncipe en la tierra de Egipto. Pero lo que los hermanos de José hicieron con José quedó registrado. En, esa, en ese libro que Dios lleva, en el que está el registro de todo lo que usted y de todo lo que yo somos y hacemos. Quedó registrado. Y tal vez para, para los hermanos de José, el evento ya estaba olvidado. Habían pasado tantos años, las cosas habían, habían favorecido, su padre ya estaba anciano, Uh, probablemente su padre no había olvidado ya tanto la vida de José y Dios le había dado la gracia a Jacob de tener un hijo más, usted recuerda, un hijo después de José, ¿quién? Benjamín, y Benjamín había en alguna manera aliviado la falta de José en la persona de Jacob, <coughs> pero, pero el hecho, aunque estuviera olvidado por Jacob, aunque estuviera olvidado por los hermanos de José, aunque lo hubiera olvidado José, no estaba olvidado por Dios. Dios. Tenía registro de lo que los hermanos de José hicieron con José. Quiero que esta mañana nosotros reconozcamos, hermanos, que Dios tiene registro de todo, de todo, nuestro pasado y nuestro presente. Y Dios lleva la cuenta. Dios lleva la cuenta. Las cosas grandes o las cosas sencillas, las cosas simples o las cosas graves, Dios lleva la cuenta. Comenzó la cuenta negativa para nosotros, desde que fuimos concebidos. Porque la palabra de Dios dice que desde que fuimos concebidos, ya fuimos concebidos en pecado. Comenzó la cuenta negativa. Para nosotros. Y comenzó la cuenta regresiva en nuestro nacimiento. La cuenta regresiva en el sentido de que cada día de nuestra vida se va descontando y se está acercando el día. No solamente se está acercando el día de la muerte, se está acercando el día de que la cuenta sea cobrada. Número uno en el mensaje: la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar. Inciso A: un cuadro que revela. Nuestra caída. Lo que estamos diciendo aquí, hermano, y lo que estamos viendo en este cuadro es que uh, es que los hermanos de José no están haciendo más que actuando en consecuencia de lo que son ellos y nosotros. Y lo que nosotros hemos hecho en nuestro pasado no es otra cosa más que hemos hecho lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos dicta hacer. Somos pecadores por herencia. Somos pecadores por herencia, por naturaleza. Desde antes de nacer, hay vida en la concepción. Y desde el momento de la concepción, David dice que ha sido formado en maldad y en pecado ha sido concebido. Y lo mismo que es en la vida de David es en la vida nuestra. Nosotros somos concebidos en pecado, no porque el acto uh, de la procreación sea pecaminoso en sí mismo, sino que somos concebidos en pecado porque somos descendientes de Adán y el primer hombre. Adán, pecó, y por el pecado de Adán, pecamos todos. Toda raza humana, todo género humano, sin excepción, tenemos una naturaleza caída, y por eso no es extraño que los hermanos de José, están conspirando contra su hermano menor, para matar a su hermano menor, porque este es el dictado de su corazón, lleno de celos y lleno de envidias. Como no es extraño, hermanos, que en nuestros días, Uh, el ser humano actúe como actúa exacerbada su tendencia violenta y agresiva a veces atentando contra sí mismo o contra su propia familia, porque es el resultado y es el fruto de su propia naturaleza caída. Si queremos encontrar una causa uh, subyacente de nuestras malas acciones, no es otra casa, es, no es otra cosa, sino nuestra naturaleza caída. corrompida, contaminada. La palabra de Dios dice que en la condición del ser humano, desde la mollera, por cierto, creo que un pediatra nos dijo una vez, llamándonos la atención a mi esposa y a mí, porque le dijimos que a la niña se le había caído la mollera, y nos dijo el pediatra, ¿qué cosa? Para comenzar, no se llama mollera, ¿saben ustedes cómo se llama? Yo no sabía, y dijo, es fontanela, como quiera, entonces se le cayó la fontanela. <risa> Dijo, no, no hay tal cosa. Hay un problema de principios de deshidratación y eso es que ha provocado que haya esa especie de, de succión de la fontanela. <risa> Pero dice la Biblia, nada más cierro ese pequeño paréntesis para decir que la Biblia dice que desde la fontanela Hasta la planta del pie, en el ser humano, no hay cosa ilesa. Y note la descripción que dice la palabra de Dios de la condición humana. Desde la cabeza, la coronilla, hasta la planta del pie, no hay nada ileso en la vida del hombre. Todo es hinchazón y podrida llaga. Todo es perversión, es depravación, es pecado en potencia. Y el pecado en potencia en la vida de los hermanos de José, llevó a los hermanos de José a conspirar contra su hermano José. Y por la intervención de Judá, nada más, no lo mataron. Y por la intervención de Rubén, lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron, obtuvieron 20 piezas de plata por la venta de José. Tomaron su túnica que había... Que había uh, Cocido, costurado su padre, mataron un cabrito, tiñeron de sangre la túnica, la llevaron delante del padre Jacob, anciano, y le dijeron, ¿reconoces esta túnica? Y él dijo, es la de mi hijo José. Probablemente José fue devorado, fue destrozado por las fieras salvajes en el campo, y nosotros encontramos la túnica ensangrentada. Aquí está. Y el padre Jacob, dice la Biblia, que hizo luto por muchos días al considerar a José como muerto. Y todo esto, tramado, conspirado, por los hermanos de José. Un cuadro que revela la condición humana. Quizá usted diga, yo no sería capaz de hacer lo que hicieron los hermanos de José, pero somos capaces de hacer otras cosas en nuestra propia vida personal, cosas que probablemente no son tan escandalosas, y algunas quizás sí, Pero al fin y al cabo, hermano, lo que quiero que podamos reconocer en esta en esta mañana es que la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay en el género humano una sola persona que no haya pecado. Ayer por la tarde fuimos para pedir la mano de una señorita de la iglesia para matrimonio. Me llamó mucho la atención escuchar a la familia, era una, un evento muy, muy, muy bonito. Y Cada persona de la familia estuvo dando testimonio de lo que era para ellos uh, esta chica y, y lo que era para ellos la familia. Y la verdad, pocas veces escucho a, a una familia tan solidaria, tan unida, tan comprometida, tan dispuesta. Pero al terminar después me dieron la, la, la oportunidad de participar. Yo les decía a ellos, miren, aprecio mucho que, que ustedes se aprecian tanto y reconocen tantas virtudes eh, en, en, en la familia, pero quiero decirles que no hay justo ni siquiera uno. Que no hay ni una sola persona que sea buena en su totalidad. Por más que nosotros nos esforzamos por hacerlo bueno, la Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno. Y el libro de, de Romanos describe la condición del hombre como una condición tan pecaminosa que dice otra vez ah, de, su, de su lengua, es como un áspid, y dice la palabra de Dios, toda su naturaleza está contaminada. Y, y por, esa es la, por eso es la razón de nuestras malas actitudes y nuestras malas acciones. El día terminó de una manera tan emocionante, porque cada persona escuchó el evangelio el día de ayer y recibieron a Cristo como su salvador personal. Porque reconocieron más allá de lo bueno que puedo hacer, soy malo. por naturaleza y necesito a Cristo. Y este es el cuadro que nos pinta, Génesis 44, el cuadro que revela nuestra caída. Inciso B, una conciencia que revela nuestra condición. Hermanos, si si si no crees a la Biblia, que es la revelación completa de Dios. Y si tampoco creyeras a la naturaleza que revela el poder de Dios, la naturaleza revela la gloria de Dios porque la Biblia dice los cielos cuentan la gloria de Dios. La, la, la creación es una revelación natural de Dios. ¿Quién puede negar la naturaleza en toda su, expre, su expresión como una manifestación de la bondad de Dios? Hace días, uh, en días pasados, los científicos... Uh, advirtieron que hubo una explosión solar. Estaba tan impresionado yo, escuchando la velocidad del calor que despedía el sol en segundos, cuántos miles de, de, uh, de millas recorre el, el, el calor, y en toda su intensidad, por más que era una explosión del sol, uh, su calor no afectaría y no afectó a la Tierra. Algunas de las ondas uh, sonoras uh, y algunos de los, de los satélites que son... que envían comunicación, recibirían apenas una pequeña perturbación de una burbuja del sol que apenas se rompió. Qué inmensa es la naturaleza, qué sorprendidos nos quedamos ante la belleza de la naturaleza. Esta mañana uh, un hermano me daba una, una uh, postal de, de Ecuador. No hace mucho cuando fuimos a Ecuador. Es, es, es un país uh, que, que le llaman país invernadero. Bueno, uh, Pedro tomó muchas fotos de, uh, de, de, de la zona verde que vimos en, en, en Ecuador. Y en verdad podíamos ver la, las nubes sobre, sobre las praderas uh, de una belleza increíble en la naturaleza. Y no más que la naturaleza nos revela la gloria de Dios y el poder de Dios y su majestad y su grandeza. Pero hermano, si no creyera una persona a la Biblia y no creyera a la naturaleza, todavía tenemos algo dentro de nosotros que nos habla acerca de Dios. Y ¿sabe qué es? Nuestra conciencia. Nuestra conciencia. La conciencia revela nuestra condición. Y lo que vemos en la vida de los hermanos de José es que ellos, los hermanos de José, llevan una, una, un estigma, llevan una, una impresión en su conciencia de lo que ellos habían hecho con su hermano y probablemente eso no los dejó mucho tiempo, no los dejó por mucho tiempo, los traía allí, allí estaba vuelta a vuelta, eso, uh, ese sentido de, de, de lo que la conciencia uh, hace y produce, el salmista dice en el Salmo 16 y verso 7, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en la noche me enseña mi conciencia. Aún en la noche me enseña mi conciencia. Tal vez nunca la conciencia revela tanto como revela la noche. Muchas veces, a, ca a causa de la conciencia, mullimos la cama, dando vuelta y vuelta. Mojamos la almohada, algunas veces, a, a causa de la conciencia. La conciencia nos revela la condición en la que estamos. Y si eso sé, una... Confrontación con el juez de la corte celestial. No solamente vemos en, la, en el capítulo 44 de Génesis un cuadro de nuestra caída, una conciencia que revela nuestra condición, pero vemos también que un día habrá una confrontación con el juez. Y lo que encontramos en el capítulo 44 de Génesis es que los hermanos de José... no porque ellos lo planearon así, porque Dios ordenó los pasos así, según vamos a ver después en capítulo 50 y verso 20, están ahora delante de José. Ahora, ellos no saben que es José su hermano, pero están ahí delante de José. Pero hay una cosa que sí saben de José. Saben que José es autoridad en Egipto. Y saben que tiene tal autoridad, usted recuerda que ellos dicen, tú eres como faraón. Ellos reconocían que José era como el faraón de Egipto. Es decir, la autoridad soberana, la autoridad superior, la autoridad que, que mandaba y se hacían las cosas. Para ellos, lo que, lo que ellos están diciendo a José es, tú eres como un Dios. En tus manos está el poder de nuestra vida y en tus manos está el poder de nuestra muerte. Así llegamos al versículo 16 de este capítulo 44. Verso 16 del capítulo 44 dice, Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a nuestro Señor? ¿Qué diremos a mi Señor? Hablando de sus hermanos delante de José. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Están delante de un hombre al que José les ha dicho, note usted verso 15. Dice verso, verso 14, dice, vino Judá con sus hermanos a, causa, a casa de José, que aún estaba allí. ¿Y qué hicieron? Se postraron delante de él en tierra, para que se cumpliera lo que había dicho la palabra de Dios. Se postraron delante de José en la tierra. Allí están los hermanos inclinados hasta la tierra, delante de José. José Señor allí en Egipto. Verso 15, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? No sabéis Que un hombre como yo sabe adivinar. Ahora quiero usar esta frase nada más para ilustrar una virtud que es un atributo de Dios o a la semejanza de un atributo de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, pero Dios también es qué cosa? Omnisciente. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo lo sabe. Ahora, los hermanos de José reconocen que José es un hombre. que todo lo sabe. Y José les dice a ellos, a mí no me pueden engañar, porque yo soy un hombre, ¿qué cosa dice? Que sabe adivinar. Ahora, si usted leyó el capítulo 44, en el contexto del capítulo 44, usted recordará que José había invitado a todos sus hermanos para que vinieran a un banquete. Había comido con ellos, los despidió, les dio grano para que llevaran Pero José, para probar la condición de sus hermanos, ordenó a su mayordomo que pusiera su copa, la copa principal de José, la copa de plata, la pusiera en el costal, ¿de quién? De Benjamín, el hermano menor de José. José no lo conocía a Benjamín, lo llegó a conocer hasta entonces. Y pone la copa en el costal de Benjamín. Y cuando se han ido los hermanos con sus costales de, de grano, Manda a su mayordomo, así comienza el capítulo 44, y le dice al mayordomo, ve tras estos hombres. Hazles saber que han robado mi copa. Busca en la copa de los costales, busca mi copa en los costales de ellos. Y regrésalos, tráelos de, de, de nueva cuenta. Tienen que venir aquí a rendir cuentas. Y hermano, ahí va el mayordomo. Y dice el mayordomo a, a, los, a los hermanos de José. ¿por qué habéis hecho tan mal a mi Señor, habiendo robado su copa? Y ellos dicen, nosotros no hemos robado la copa. Y él dice, ustedes han hurtado la copa. Y ellos dicen, no, mira, si nosotros hemos hurtado la copa y tú encuentras la copa. Note versículo 9 de capítulo 44, para ser más explícitos en el texto. Lea conmigo. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Si, he, si hayas la copa, cualquiera en cuyo costal se encuentre la copa, que muera. Dice la Escritura que cuando, cuando el mayordomo los alcanza eh, y les acusa de haber hurtado la copa, cada uno de ellos, deprisa, hace caer su costal a tierra, abren En la boca del costal buscan en cada uno desde el mayor hasta el menor. La copa no fue encontrada hasta que llegaron al costal de quién? De Benjamín. Allí estaba la copa. Imagínense cómo se sintieron los hermanos después de que habían dicho en el costal donde se encuentre la copa: la persona que sea culpable que muera. Lo que representaba a Benjamín para Jacob. Ahora están ahí estos hombres delante de José y están diciendo, nosotros no podemos decir nada, no podemos hablar ninguna cosa, no podemos justificarnos delante de ti, tú eres un Señor que está por encima de nosotros. Están delante de uno que tiene en sus manos la vida y la muerte de ellos. Y hermano, nosotros... querramos o no, un día nos vamos a presentar delante de uno que tiene en sus manos la vida y la muerte. Porque él un día puso delante de nosotros la vida y la muerte. Como la puso delante de Adán y de Eva y les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque si comes de él desierto, ¿qué cosa? Moriréis, ellos conocían la vida, pero ellos no conocían la muerte, pero el árbol que estaba en medio era de vida y de muerte, y ellos quisieron conocer la muerte. No pensaban que era la muerte, pensaban que eran ser como Dios y probaron del fruto prohibido y experimentaron el rigor de la muerte espiritual, y por cuanto ellos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y con ellos nosotros. Y con ellos nosotros. Los hermanos de José saben que están delante de uno que puede declarar su muerte, si quiere. Y ahora, están delante, postrados a los pies de un gobernante. No importa la condición del hombre, o Nerón, O Napoleón, o Hitler, o cualquier estadista, o cualquier hombre prominente de negocios, o cualquier intelectual de cualquier época, o el científico más renombrado, o usted y yo, un día nos presentaremos a la Corte Celestial delante de un juez y daremos cuentas. La Biblia dice en Hebreos capítulo nueve. Y verso 27, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Compareceremos a la semejanza de los hermanos de José delante del gobernador José. Un día nosotros también compareceremos porque el Señor vendrá. No vendrá como el Mesías humilde que vino en el pasado. Vendrá como el león de Judá, dice la palabra de Dios, constituido en príncipe y juez, y juzgará a las naciones y todos, aún los creyentes. Compareceremos en el tribunal de Cristo, según refiere segunda de Corintios capítulo cinco y versículo diez, y compareceremos delante del Señor en el tribunal de Cristo. Punto número dos. La confesión de la culpa. La confesión de la culpa. Y ahí tenemos ahora a los a los hermanos de José. Delante de José, versículo 16, dice, otra vez, leamos juntos. Entonces dijo Judá, Ahora, note lo que están diciendo los hermanos de José. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Habían hurtado ellos la copa? No. Entonces, no se refieren a esa maldad. Porque eso no era maldad realmente. No era nada que ellos habían hecho. La copa fue puesta en el costal de Benjamín. ¿Por instrucción de quién? De José. Ellos eran inocentes. Pero hermanos, ellos eran inocentes de eso, pero no eran inocentes del pasado. Y lo que lo que ellos encuentran es que Dios ha hallado ¿qué cosa? La maldad en ellos. No es esa, pero es otra. Porque cuando Dios busca, si hay maldad en alguno de nosotros, siempre va a encontrar, siempre va a encontrar. Porque como dijimos al principio, no hay nada bueno. Todas nuestras obras buenas delante de Dios son como trapos de desecho del hospital. Y ahora encontramos a Judá y a sus hermanos confesando y diciendo, hay algo en el pasado remoto que nosotros hicimos y Dios lo ha hallado, Dios lo ha hallado. Y hermano, tal vez hay algo que Dios ha hallado. Y estando delante del Señor, será expuesto a menos que sea expuesto ahora y por nosotros y si a la culpa y sus consecuencias la culpa y sus consecuencias y ahí tenemos nosotros ahora a Judá y a sus hermanos atemorizados hermano porque esta es una esta es una de las de las consecuencias de la culpa. Una de las consecuencias de la culpa es el temor. Una de las consecuencias de la culpa es la, la falta de paz. Una de las consecuencias de la culpa es la angustia, es la, la zozobra que provoca la culpa. Y, y los hermanos de José están ahí diciendo Dios ha hallado la maldad Nosotros no podemos evitar que Dios pueda hurgar en el secreto de nuestra vida y pueda encontrar la maldad siempre que Dios busque va a encontrar, pero la culpa por lo pronto tiene consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de la culpa? Uno que nos da una versión en su propia experiencia es David. Y en el Salmo 32, si vamos al Salmo 32, David nos dice,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 se envejecieron mis huesos. Una de las consecuencias de la culpa, más allá del temor, es todo lo que la, la, la culpa provoca en una, en una situación de inestabilidad emocional, física, mental, laboral, familiar, y desde luego espiritual. Y David dice, mi verdor, a causa de la culpa, callada, ¿cómo se, cómo se convirtió? ¿Ha, ¿Ha visto usted allá en mi pueblo, donde la lluvia es escasa, cuando llovía se formaban ciertos estanques, Y ahí en los estanques abrevaban los ganados. Pero cuando la lluvia tardaba, los estanques se secaban. Y cuando se, sieca, se seca el estanque, la tierra va perdiendo poco a poco su humedad, hasta que la pierde totalmente. Y cuando ha perdido totalmente su, su humedad, la tierra esa, donde había antes agua y humedad, se vuelve una tierra seca, partida. por la sequedad, dura, quebradiza. Y el salmista dice, un tiempo, mi vida era un oasis, y a causa de la culpa, encubierta, mi verdor, de oasis, se convirtió, en desierto seco. Los hermanos, Los hermanos de José despertaban y dormían y volvían a despertar día a día, pensando: ¿qué pasaría? En verdad moriría nuestro hermano José. Nosotros fuimos culpables y cada uno de ellos tendría parte. Cada uno de ellos votó para matar a José. Cada uno de ellos consintió la venta de José. Cada uno de ellos estuvo de acuerdo en que le, le despojaran de su. túnica cada uno de ellos recibió su parte proporcional entre 20 monedas de plata se repartieron cada uno de ellos como convinieron pero cargaban con esa culpa la culpa y sus consecuencias y si sobe la confesión Y sus condiciones. La confesión. Y sus condiciones. ¿Y qué hace Judá? Ahora en, el, en, en Génesis 43, 44, donde regresamos al pasaje de estudio. ¿Qué hace Judá? Ahora lo que hace Judá es, está confesando. Cuando él está diciendo, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Está diciendo, nosotros no hemos podido guardar lo que Dios ha encontrado. Están confesando. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vaya rápidamente a Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Proverbios 28:13. Es un pasaje bastante popular. ¿Cómo leemos ahí en 28:13 de Proverbios? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora note qué dice la palabra, el que encubre sus pecados, no prosperará. Ahora note la condición de la confesión, más el que los confiesa, ¿y qué dice? Y se aparta. No es solamente lo que se dice con la boca, es lo que se hace. El que los confiesa y se aparta. Supone, hermano, una confesión condicionada, una confesión cualificada, y la cualificación de la confesión es la conversión, es el cambio de actitud y de acción, más el que lo confiesa y se aparta, ¿qué cosa? Gracias a Dios, ¿no? Alcanzará misericordia. Y estos hombres están allí, confesando su culpa, y ¿sabe una cosa? Lo que vemos en el cuadro de este pasaje es que cuando ellos dijeron si la copa es hallada en cualquiera de nosotros aquel que sea culpable que muera y nosotros seremos tus siervos. Y cuando José los tiene delante y están confesando su culpa porque José encuentra que ellos están declarando su culpa delante de Dios les dice, no. Primero, quita la pena de muerte sobre ellos. Y segundo, Quita también la pena de esclavitud sobre ellos. Dice que se quede solamente aquel en, cuya, en cuyo costal haya sido encontrada la copa. Y ustedes pueden irse. Y José lo que quería, desde luego, era preservar la vida de Benjamín, su hermano, por lo que representaría Benjamín para su padre. Y, y, y después, por todo lo que ya sabemos, todo esto está uh, solamente pintándose como un cuadro para mostrarnos a nosotros una verdad espiritual, teológica, que tiene que ver con... con la redención de Dios para nosotros. La culpa y sus consecuencias, la confesión y sus condiciones, inciso C, la convicción de asumir el castigo, la convicción de asumir el castigo. Y ahora lo que encontramos, hermano, es que los hermanos de José le están diciendo a José, mira, note usted lo que dice la parte a final del versículo 16, he aquí nosotros, somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel, en cuyo poder fue hallada la copa, ahora ellos están diciendo, nosotros queremos asumir, la responsabilidad de la culpa, a una vez confesada, lo que se tiene que hacer, una vez confesada la culpa, es asumir, la responsabilidad de la culpa, y toda culpa hermano confesada, debe traer una consecuencia, y toda consecuencia de culpa, es un castigo, y, y, y estos hombres dicen, Si el precio, si el costo de lo que hicimos en el pasado es el servicio, nosotros estamos dispuestos a ser constituidos siervos tuyos. ¿Recuerda la vida de Jonás? Y una de las cosas que hace Jonás cuando reconoce su culpa, Vienen los marineros y dicen, e aquí una tormenta se ha desatado. ¿Por qué no invocamos a, a nuestros dioses? Después de que invocan a sus dioses, la tormenta está allí todavía más intensa. ¿Se acuerdan que está Jonás, dormido, en la parte inferior del barco? Y lo mandan llamar. Y le dicen, pues, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y él dice, yo soy Jonás. Soy profeta de Jehová. Temo a Jehová, he sido enviado por Jehová para llevar un mensaje y comienza a narrar lo que lo que él es y lo que él hace. ¿Has clamado a tu Dios? ¿Quizá tu Dios ha desatado la tormenta? Y él dijo, sí, en efecto, esta tormenta es por mi culpa. He sido rebelde a la voz de Jehová. ¿Saben qué? Yo soy el culpable. Arrójenme al mar. Un hombre arrepentido es un hombre que está dispuesto a cambiar y a asumir las consecuencias. ¿Está de acuerdo con eso? Está dispuesto a cambiar y a asumir las consecuencias. Y sabe una cosa, mano, aunque él está dispuesto a asumir las consecuencias, alégrese de una cosa porque usted puede estar pensando, ¡qué duro! Uh, lo cierto es que la gracia de Dios es mayor. Que la condena. ¿Sí? La gracia de Dios. Es mayor que la condena. Cuando José vio a, a, a Benjamín. En el capítulo 43. A la distancia. Le dijo. En el verso 29. Del capítulo 43. Dice. Y alzando José sus ojos. Vio a Benjamín su hermano. Hijo de su madre. Y dijo. ¿Es este vuestro hermano menor. De quien me habías hablado? Y dijo. ¿Qué cosa? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y Jacob había experimentado la misericordia de Dios en su trato con Esaú. Y José había, había encontrado y había experimentado la misericordia de Dios en la casa de Faraón. Y cuando José ve a Benjamín le dice, una cosa tengo para decirte. Hay una sola cosa que tú necesitas saber. Hay una cosa que a ti te hace falta, que me hace falta a mí y que nos hace falta a todos. La misericordia de Dios sea sobre ti. No necesitas un puesto encumbrado. No necesitas una posición de privilegio. Lo que necesitas es la misericordia de Dios sea sobre ti. Y hermano sabe una cosa. La misericordia de Dios es sobre nosotros y eso debe alegrarnos, no importa el costo de nuestra culpa. La misericordia de Dios no es que está suspendida allí para ver si se da o no se da, sino que la misericordia de Dios ya se dio. Número tres, la cancelación de la cuenta. La cancelación de la cuenta. ¿Cómo se sentiría usted? Yo sé cómo me sentiría yo. Si teniendo una cuenta, hermano, fuéramos llamados y nos dijeran, tu cuenta está cancelada. Si nada más con que nos digan, mira, te cancelamos los intereses y los gastos, ya nos sentimos contentos, ¿verdad? Está bien pagar la cuenta principal, ya nos cancelan los recargos. y los gastos, y los intereses, y todo lo demás, nos sentimos contentos. ¿Cómo sería si, si nos dijeran, tu cuenta está cancelada, ya ha, ha sido pagada? ¿Dónde se da eso? ¿Acaso alguno hará morir por los injustos? Por los justos, pero dónde se da que uno muera por los injustos? dónde se puede dar que uno pague la deuda de otro sus cuentas pero cuando llegamos a la biblia hermano y este y este pasaje por eso es un cuadro de la redención, porque cuando llegamos aquí capítulo treinta versículo treinta y dos. Del el capítulo 44, encontramos esta escena. Y aquí encontramos que Judá, no José, Judá, dice, Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Lea conmigo el 33. Te ruego, por tanto, te ruego, dice Judá a José, que quede yo en lugar de mi hermano Benjamín como siervo. Que mi hermano Benjamín regrese a casa, porque yo me comprometí con mi padre. que yo sería el fiador de mi hermano y que si algo pasaba a mi hermano, cualquier cosa que pesara sobre mi hermano se pusiera en mi cuenta y yo pagaría la cuenta por mi hermano, es menor, es incapaz, él no puede pagar, no quiero que él pague, Yo salgo fiador de él. José, hermano, este, es, este es todo el drama del, del pasaje. Para, para, para que José está viendo que la confesión de sus hermanos está correspondiendo con su cambio. Que en verdad ahora estos hermanos de él están actuando de manera diferente que como actuaron con él. Ahora también tienen a un hermano allí, que es el amor de su padre. Ama Jacob a Benjamín, como quizá había amado a José. Y por el amor de José, de Jacob a José, ellos intentaron matarlo. José quiere saber ahora qué van a hacer los mismos descendientes del mismo padre, con su hermano menor a quien también su padre ama tanto. Judá dijo. el día que Benjamín muera, mi, mi padre va a morir también con él, porque la alma de Benjamín está ligada al alma de mi, de mi padre pero ahora, bien diferente a antes, ahora Judá dice no, no vamos a regresar con la túnica de Benjamín, no vamos a, a, a mentir no más mentiras, no más acciones negativas, no más Ahora lo que queremos hacer es: yo salgo como fiador de mi hermano. Hermano, no es ese el mensaje del Evangelio. No es ese el, el mensaje que nos da la persona de Jesús. No es que el libro de Hebreos dice que tal fiador nos convenía. Uno salió en la defensa nuestra. Uno que vio que nosotros seríamos víctimas de nuestro pecado y que la consecuencia de nuestro pecado sería la muerte, pero sabe que para nosotros era imposible pagar la deuda. Por eso vemos aquí en el inciso A: la cancelación de la cuenta, sí, pero inciso A: la cuenta. imposible de cubrir para nosotros la cuenta es imposible de cubrir y sabe por qué es imposible de cubrir porque pablo escribiendo a los efesios en el capítulo 2 y versículo 1 dice nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados no podíamos hacer nada por nosotros mismos por qué porque estábamos muertos cómo podíamos pagar la deuda si ya estábamos muertos La deuda, la cuenta imposible de cubrir, la cuenta imposible de cubrir. B, la capacidad limitada del culpable, tan limitada que estando muerto nada podemos hacer por nosotros mismos. Estábamos, como dice ese mismo pasaje, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero sabe una cosa, C, la cancelación de la cuenta. En la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios que allí en la cruz de Cristo se clavó. Toda pena, toda ley, toda condena, todo decreto fue clavado allí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por quienes Cristo Jesús salió como fiador y pagó la cuenta. Y su cuenta y mi cuenta. Está liquidada. Su cuenta y mi cuenta está saldada. Su cuenta y mi cuenta está pagada. Nosotros no podíamos pagarla, pero Él la pagó. Él la pagó en la cruz de Calvario. Nomás Él podía pagarla. Nomás la sangre de Él es preciosa. Más que el oro, más que la plata, más que las piedras preciosas. Es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo se derramó en la cruz por nuestros pecados. No hay obra que nosotros podamos hacer porque nosotros estábamos muertos. Pero Él, Él, por su mucho amor con que nos amó, cuando estábamos muertos, murió por nosotros. El justo por los injustos. Pagó la deuda. Y le puso un sello, ahí en la cruz de Calvario, a tu deuda y a la mía. Y el sello dice, deuda cancelada, cancelada, tu deuda está pagada. ¿Pero qué se necesita? La confesión. La confesión. Para que haya el perdón. Se necesita la confesión. Para que haya confesión se necesita reconocer que somos pecadores. Y venir delante del Señor y traer nuestra culpa y nuestro pecado delante de Dios. Nosotros no tenemos mérito ninguno. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios fluye abundante y sobreabundantemente sobre nuestra culpa. Él llevó sobre sí, sobre su propio cuerpo, nuestro pecado. Y pagó y experimentó el rigor de la justicia de Dios en toda la ira de Dios sobre su persona y sobre su cuerpo para que nosotros, por la llaga de Él, fuéramos curados. La cuenta, alégrate, está cancelada. ¿Por qué lo hizo? Inciso D, la compasión como causa de la cancelación. La compasión es la causa de la cancelación. No tus obras, no tus méritos, no tu apellido, no tu religión, no tu religiosidad, no tu justicia. Amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna por amor. ¿Saben qué dijo Judá? Yo no puedo volver a mi padre sin el joven, no podría ver el mal que sobrevendrá a mi padre, porque Judá amaba. A su padre, Jacob. Jesucristo dice, no me van a ver dentro de poco, voy al Padre. Yo no hago nada de mí mismo, hago lo que agrada al Padre. Todo mi plan y todo mi propósito es agradar a mi Padre. Mi Padre me mandó para dar mi vida. Y sé que el, vigor, el rigor de la muerte es doloroso. Y estoy en conflicto. Y pido a mi Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este cáliz. Pero al final, digo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque lo que más quiero es agradarte a ti y complacerte a ti. Y por amor a Dios y por amor a nosotros, Cristo murió por nosotros y pagó la cuenta. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Quizá esta mañana entre nosotros haya alguien que, entendiendo el mensaje de la palabra de Dios y reconociendo, todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno, no hay una sola persona que no sea pecador, todos somos pecadores. Probablemente hacemos cosas buenas, algunos de nosotros, quizá unos más, otros menos, pero ninguna de las cosas buenas que hacemos cubre las cosas malas. que también hemos hecho. Lo único que puede cubrir nuestro pecado es la sangre de Cristo. Y nosotros podemos alcanzar la gracia de Cristo por poner nuestra fe en Él, creyendo en Él y solo en Él, como nuestro único y suficiente Salvador. Y tal vez esta mañana haya entre nosotros alguna persona que diga yo escuché y entendí que soy pecador, que solo Cristo salva, que Cristo murió por mis pecados, que si confieso mis pecados, Él es bueno y justo para perdonar, y esta mañana yo me declaro pecador, y declaro que necesito el perdón de Dios por mi fe en Cristo, y quiero poner mi fe en Cristo Jesús como mi salvador personal, y lo quiero recibir. He visto el cuadro en la vida de José y sus hermanos, y ese cuadro me enseñó que Cristo murió por mí, es mi fiador, y por su cuenta pagada, mi cuenta está saldada, habrá alguna persona en esta mañana que dirá, pastor ore por mí, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador, él saló, salió como mi fiador, y pagó mi deuda, Y yo no había entendido esto, Y ahora que entiendo que me amor, Dios te bendiga, jovencito. Y ahora que entiendo que Él pagó mi cuenta tan voluntariamente y tan espontáneamente, yo quiero recibir a Cristo esta mañana como mi salvador personal. Dios le bendiga, joven. Hermano, habrá alguien más esta mañana, levantará su mano ahí en su lugar y dirá, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador. Amén. ¿Hay alguien más todavía? ¿Hay alguien más? Levantará su mano. Si hubiera alguna persona, dirá, yo quiero recibir a Cristo hoy. Ese cuadro que pintó Moisés en Génesis 44 lo pintó para mí y quiero recibir a Cristo hoy. ¿Hay alguna persona más? Ahí en su lugar, levante su mano en señal de que acepta a Cristo. Gracias Dios. Hay tantas maneras como nos hablas. La